Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. b、bueno. u e n Viendo un partido de fútbol. Como va、eh, casi todos. ¿Qué estás viendo? ¿Senegal, Qatar? No, no, todavía no. Estaba viendo ¡Ah! lo que hicieron los iraníes. Terrible. Ganaron 2 a 0 con 2 goles en 2 minutos sobre la hora. Increíble. ¿sí? Cuenta, partido hermos, increíble. Hermos, hermos. Bueno, bueno ¿qué contanos qué, qué tienen preparado para esta tardecita en, en la biblioteca. Mirá, este, estamos cerrando el año. Estuvimos. Un año con algunas presentaciones y grabamos algunas canciones que después las vamos a publicar más a principios del año que viene.、Eh, así que va a estar muy bueno la, la convocatoria de la cámara e s t á r e bueno.、Eh, el lugar vamos a estar a las o y medio temprano, medio puntual, estamos pidiendo en las redes, ocho y media vamos a estar tocando. Y bueno, es un repertorio nuestro.、Eh, Más o menos no sé 10 11 canciones que estuvimos haciendo estos estos años tuvimos mucho tiempo también en pandemia、eh, así que bueno nada más o menos este, va a estar bueno creo creo que va a estar bueno, bueno buenísimo o b u e、eh, n recordarnos quiénes integran la banda s í、eh, nuestro cantante es leo pelizar y es el creador de las letras también de las canciones、eh, ramiro teso en guitarra que es el que crea sobre todo la música Seba Roldán está en batería y bueno, yo estoy en el bajo. Bueno,、eh, estas presentaciones en la biblioteca se vienen haciendo, no, no ustedes digo, pero otras bandas ya han pasado por ahí, que es un Sí, es un ciclo, un ciclo、eh, que s i e n e n los viernes,、eh, que me, por lo que entiendo son distintas actividades. Hubo presentaciones de libros,、eh, sí,、eh, hubo bandas también en vivo. Este, es un espacio abierto. Este, casi siempre, sí, todos los viernes a esa h o r a así que la entrada es libre y gratuita y bueno, genial, la verdad es que tenemos que agradecer a la cámara, a Valeria t r u j e r o que nos contactó y, y y, bueno, sí, sí, es un lugar que nosotros, bueno, no, no habíamos tocado tampoco ahí, así que, pero sí, sí, es un ciclo que que cada dos por tres tiene alguna propuesta este, que no es solo musical, digamos. Bien, y más allá de este espectáculo puntual, ¿qué hay en el horizonte de Don Caballo Mota? Bueno, nos falta hacer el asado de fin de año, eso es, creo que、sí. es lo principal. <risa> está no, bien.、No. Eh, Mira, vamos a publicar un par de canciones nuevas que estamos tocando en vivo. Este, estamos haciendo la parte de la gráfica, viste que estamos ya lejos de los CDs y de los vinilos y todo eso, así que obviamente está preparado para plataformas. Eh, y bueno, vamos a ver si tenemos muchas ganas de hacer un, una especie de, de recital grabado en video este, y audio con algunos temas que tampoco tenemos grabados. Este, creo que eso es lo, lo que nos va a ocupar al menos el principio, el primer semestre.、Eh, y bueno, con muchas ganas y seguir componiendo. Este, tenemos la, la, la oportunidad de que Leo Pelisari es un, un artista. Muy prolífico, así que tenemos como una cola de cosas para hacer este, y eso es lo que tenemos ganas también. Bueno, buenísimo. Si quieres formular formalmente la invitación para esta tardecita o agregar algo más, te escuchamos. No, los invitamos a todos. Este, va, a estar, va a estar muy bueno. Es en la legislatura. Se entra por la calle de Corrientes. Por donde entra Corrientes、edición. al 200. Este, al 200 es en realidad la, la pasarela que va hacia la biblioteca. Es en la biblioteca. e s e e d i f i c i o tan lindo de, de miguel este, hecho así que vamos a estar ahí en la planta baja、eh, así que bueno s í lo único una vez más s i、si、puede ser puntual porque obviamente todos tienen sus horarios y aparte hay muchos eventos así que pueden empezar a ver e l show de mota y después siguen para otras para otras cosas muchas gracias no mil gracias a ustedes chicos